Juan y Julio salieron por alguna razón no recuerdo ahorita y tocan la puerta y llega una señora y me dice este ¿Tú eres Eduardo? sí y fa, me vino a abrazar de frente qué pasó? ¿tú eres el que se va a ir? ¿me voy a ir? ¿a dónde? ¿me voy a mi casa? no, no, no entendía la, lo que me explicaba tratando. ¿y quién es? y se, presunta, se presenta, ¿no? Soy Tiotti, guardiana de la séptima puerta de los Rosacruces. que yo, Rosacruces, de qué? No, o sea, sí, he escuchado, lógicamente, ya estando inmerso un poco ahí en el grupo, pero tú te vas a ir, ¿y a dónde? ¿No? Y al rato llega este, Juan Guejara y, y Julio. A los dos días aproximadamente de eso, de sucedido eso, Estando en casa de Maru, usualmente me quedaba todo el día en casa de Maru, que era la, la casa número 9 en la primera avenida. Y a dos kilómetros está la casa de Juan ojara en la tercera avenida. Al final, la última casa, ¿no? ¿No? O sea, un buen trecho para correr ¿no? De, de, esta, de este pueblo de Papaleón. Y salíamos y salía yo siempre en la noche me despedía chauu Maru, Marujita, y me iba a descansar o seguir hablando con, con case en la noche ¿no? y nos quedamos hasta las 4 de la mañana hablando de estos temas así es que salí de de perdón, en el casa del señor amaru a esos 6 y media entre 7. ...y dirigiéndome hacia la tercera avenida... ...en la primera avenida había un grupito de estrellas que... La... ...habían cuatro estrellas... ...de ellas la que estaba más abajo comenzaba a titilar más fuerte... ...y volteaba y la veía normal... ¿No? Mm. ...seguía avanzando y otra vez titilaba fuerte... ...ah, volteaba y la veía normal... ...entonces como las demás estrellas... ...pase a la segunda avenida... ...seguía caminando y otra vez titilaba fuerte la estrella... volteaba. Y seguía normal. Llegué a la tercera avenida. Ya faltando una cuadra para... no Como 100 metros, 80 metros. Para llegar a casa de, de Juan Uehara. Casey o Cashi, como dicen ustedes. Otra vez este la estrella comenzó a titilar. Pero esta vez mucho más fuerte. ¿No? Y esta vez uh -huh. me, me agarré y encaré, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa, no? Claro. Y agarró este, esa estrella, ¿no? Brillo, hizo un destello y fue a, bajó a la falda del cerro. ¿no? Pero ya no era una estrella, era una nave ¿no? que estaba justamente ahí donde estaba la estrella, como quien camuflándose, camuflándose. ¿No? Y la nave pues tendría sus 20 a 15 metros de diámetro ¿no? y de sus lados desaparece. ¿no? O sea, se, se desaparece hacia el centro, ¿no? la luz. Cuando desaparece, sale una radio, un rayo de luz de forma de z ¿no? Blanca, ¿no? Y aparecen estas esferas de, de, de luz que veíamos usualmente en las playas de Yaya, ¿no? Y se pone igualmente a cuatro metros de mí y me dice esto, pues, ¿no? Y esta vez lo sentí como si estuviera dentro de una campana, ¿no? O sea, mi cuerpo, no, no lo escuchaba por las orejas, sino era como si yo estuviera dentro de una campana... ¿no? y sentía lo que me decía, ¿no? y dos veces fue esto ¿no? Eduardo Eduardo mm. bueno, había un umbral del, de un poste ¿no? había un poste ahí justamente ¿no? y había, dejaba un umbral una línea para atrás estaba oscuro y para adelante estaba claro por donde estaba yo, pues, pues estaba para lado de la pista ¿no? pero sabía que si cruzaba el umbral no regresaba Sí, ese era un hecho ese era un hecho ¿no? y lo que hice fue tenía un morral lo agarré con bien con mi mano y Eduardo se hizo el loquito y se fue a la casa de Juan Uejara, la casa de Casei que estaba 80 metros más allá estando en la casa de Casei le cuento la experiencia ¿no? y estaba Julio y mi tío Guillermo Casei, o sea Juan Jara Julito Dongo y Guillermo Y les cuento la experiencia, ¿no? De la estrella que titilaba y todos los demás, ¿no? Y... Casei o Juan Gujara: pues, me dijo... Me, me dijo... Siéntate. Voy a servirte. Sí, pero ahí está la nave todavía, le digo. No, no, no. Siéntate. Como diciéndome, ya ya me cruzé, ya. Ya, ya, Eduardo ya se volvió loquito. Ya, ya, ya. ¿No? Pasaron unos minutos... 10, no recuerdo bien, o 5 o 15, no recuerdo bien, cuando el hijo del señor Ángel, que se llama Pepe, ¿no? y que en ese momento tenía como 15 años, 14 años, estaba comenzando a tocar la puerta y sonaba de esta manera, ¿no? pup, pup, pup, pup", como un perro asustado cuando el perro quiere ingresar a la casa, cuando hay le afuera en la calle, igualito el perro se asusta y quiere y te rasca la puerta, bueno, igualito la puerta se va a... No recuerdo si Julio o Guillermo fue quien abre la puerta, ¿no? Y abre la puerta y ahí estaba Pepe efectivamente y señalando hacia el lugar donde yo había estado. Dice, ¡una nave! ¡una nave! Y Juan Uejará me queda mirando y, y Pepe insistía, ¡una nave! ¡una nave! Así es como, como si fuéramos un grupo sólido, todos salimos así por la puerta, ¡brum! hacia la pista y dice, ¿dónde? Ahí estaba, hacia la esquina, a donde yo estaba, donde estaba el poste. Y todos nos fuimos dirigiendo hacia la esquina, donde estaba Ángel, quien estaba con los brazos extendidos, ¿no? Y señalando al lugar donde eh, yo había dicho que ahí había, descendido, que ahí había descendido de la nave, ¿no? A la falda de ese cerro, ¿no? Que es un cerro muy singular, ¿no? Ahí en Papaliones, en ese lugar. Dije, en esa falda había aterrizado y él decía que ahí la nave acababa de despegar hacia arriba. ¿Y a dónde se ha ido? A esa estrella, a esa estrella, a la estrella que le decía que, todo, que, había, que me había estado molestando, titilando, si se puede decir. ¿no? Mientras subía en el cerro, este, casi volteaba, enojado me miraba, ¿no? me miraba enojado, ¿no? pero yo te decía, pues, pero si yo te he dicho, yo te he contado. ¿no? Y él seguía subiendo el cerro y, y se enojó, se enojó conmigo sentí el enojo no o sea con tantas cosas sentí el enojo y luego este a la mañana siguiente no me fui y lo que es lógico tengo que irme a la a casa de, de maru ¿no? donde me despido para agarrar mi carro hacia lima claro. llegaba a casa de maru y la veo que sale enojada enojada ¿No? enojada Llega hasta cerca a mí. Digo, hola Marujita, ¿cómo estás? No era una agarra de frente. Roja ella. Porque ella es blanca. y estaba roja. Y me dice esto. Idiota. Idiota. Tenías que haberte ido. Tenías que haberte ido. No puede ser. Tenías que haberte ido. Por algo te has quedado. Por algo. Tiene que ser por algo. Tiene que ser por algo. Chao Marujita. Chao Eduardo. Ella sabía también <risa> Wow O sea que claro Esto es, esto es toda la, la experiencia que, De esta invitación que te hacen Que tú vas a declinar ¿no? Y, y, y, y bueno no sabemos Si te hubiera sido realmente para siempre O era una experiencia de ida y vuelta Pero por qué decidiste Ahora con los años Por qué tuviste eh, esa, esa, esa actitud de no confiar De no irte, de no arriesgarte ¿O fue algo totalmente inconsciente? ¿Te lo ha respondido esto después de tantos años? Sigue siendo inconsciente todo esto, ¿no? O sea, es un es un hecho, ¿no? Ya me de repente cobardía, tal vez no, tal vez sí o como dice Maru, tal vez hay que hacer, cier hacer cierto claro. lo que ella decía. De todos, todos se han ido Eduardo, todos, solamente todos se han ido. Solamente faltabas tú Solamente faltabas tú wow. y Si te has quedado tiene que ser por algo Entonces, este, ya, pues, ¿qué puedo decir? Tú tenías, eh, bueno, 83, igual eras chiquillo, ¿no? O sea, fue como que todo de pronto, todo te pasó muy rápido. Me, me da la impresión todo eso, que todo vino así bastante claro, rápido. Claro, demasiado. O sea, no, eh, eh, como te digo, si yo me pongo a repasar que lo, que la gente habla de chakras, que energías, que, que nombres, cosas, esto, no, nada tiene que ver... Es uno la voluntad que tiene de las ganas de saber y buscar la verdad, nada más, ¿no? O sea, de enfrentar esto, no que te lo cuenten, no que te lo digan, sino tú propiamente buscarlo, no en cuatro paredes, no en los libros, porque en los libros no te dicen nada, o te engañan demasiado, o la gente te engaña demasiado, lo que te vende demasiado, todos son engaños, nada más uno lo busca y punto. ¿Uno busca la experiencia solo o acompañado? Yo, ¿cuántas veces he estado mm. solo en la playa Yaya? He estado en la playa Yaya y de repente he visto una chica rubia que se acerca y veo que su cabello está flotando y lo primero que se me viene a la cabeza es Ivanka, no, no quiero saber ahorita, estoy con, estoy con otro problema, estoy tratando de pensar en otra cosa llamémoslo, así que fue un accidente y luego aparece un pescador me dijo ¿Usted vio a esa señora que, esa señora que viene por acá calle? Siempre viene a correr, tiene ese puso? Pero no es de acá, ¿no? yo peor, me pongo mal, porque digo que qué experiencia estoy perdiendo, ¿no? Una vez sin querer. Ahí en playa ya, ¿no?